Santiago, La Vega, Puerto Plata Bonao, Mao, San Francisco de Macorís, en fin, sonando en todo el Cibao, por eso este programa te ofrece sonar en todo el Cibao los mejores paquetes publicitarios para tu empresa o negocio lo tenemos nosotros infórmate, solo tienes que llamar al 829-959-8637 escúchalo bien 829-959-8637 Sí, tu empresa se escuchará en todo el Cibao, solo en aquí en la vaina Radio Show